Ya tú sabes, aquí en Alto Calibre Radio Show Sobrepasando a 300.000 personas A través de www.altocalibre.com Ya tú sabes, slash radio Black Omar separando a los niños de los hombres Una vez más, a la buena o a la mala Y el placer de verdad es mío Y grandemente, porque ahora le tengo un señor Que es de la vieja, sigue campeando en la nueva Y va a estar aquí por un largo tiempo Así que van a tener que soportarlo, mi gente Estamos hablando de nada más y nada menos Que del negro, la vallar de AK Tego Calderón Es dónde hay un largo, todo bien Ya tú sabes, mejor que tú no puedes estar más nadie, papá, porque hay una producción que está en la calle dando bien duro que se llama El Todo, el subestimado. Cuéntame, Tego, ¿qué es lo que hay con esa producción? Es sí, verdad, Blanco, mira, gracias o a Dios pues, eh, una producción que, que se trabajó con mucho cariño y con mucha dedicación, pensando en que era bailar de un disco exitoso y que mis fanáticos estaban esperando eh, con ansia el trabajo y los enemigos esperando para ver si me fangaba y, pasó, hicimos un disco bien variado eh, y yo me siento orgulloso de, de esta producción grandemente ahora vamos a estar con, con el Kingdor Chilling, que es el y con Don Omar acabamos de hacer video en Jamaica y esto es lo que hay en los del dos parados oye Tego, tú eres la única persona que me puedes contestar esto a nosotros no nos gusta nunca llevar chisme a la gente hasta que tenemos los artistas en vivo Tego Calderón se dijo, ni que se hizo el disco, que se entregó a la disquera, que si a la disquera no le gustó, que se lo devolvió para acá. ¿Qué pasó con Tego en todos estos años que Tego, después de la Bayarde, hasta ahora el subestimado, no había salido por ahí en ninguna producción? Sí, mira, no, Blanco, esto, eso fue algo que salió, porque yo hice un mixtape, hice un mixtape para parar Puerto Rico el año pasado, hace un año allá, caminando para acá y también ahí había cambiado de disquera. Me había salido de Wild Lion y había abierto mi propio sello. Y yo sé que los muchachos de Wild Lion con mucho garillo se encargaron de agregar ese rumor falso, pero yo lo quiero como quiera. Y eso fue lo que pasó, pero no, nunca me devolvieron el disco. Yo, tanto pruebas de camino pueden devolver el disco porque yo, el tipo de disco. El tipo de negocio que tengo con Arlanti Recol es un, un negocio de distribución solamente. Ellos distribuyen el producto que yo les dé, ellos no tienen potestad sobre mi actividad ni sobre nada de lo mío, ¿me entiendes? Entonces, pues, fue un grupo que se regó, pero ya está, fuera el disco, pero sí, eso fue mentido. Eso es así. Bueno, aquí queda aclarado, ya tú sabes, solamente una persona lo puede aclarar y afirmar, y es la persona que estamos hablando con Tego Calderón. Oye, Tego, de verdad que me sorprendió tu disco. Porque no se parece en nada a tu primer disco de La Vallarde. ¿Tú tuviste algún día, tú sentiste miedo en el estudio cuando antes de salir la producción a la calle que tú dijeras, diablo, este es bien diferente a lo que escucharon de mí por primera vez? Que a la gente no le vaya a aceptarlo o algo así por el estilo. Quédate. y siempre tuve la... la... No el miedo a, a que el disco fuera diferente porque yo lo siento eh, bastante yo, ¿me entiendes? Y por ser yo mismo el que estoy componiendo y que estoy creando pero sí tenía eh, miedo a no hacer un disco bueno si lo entienden o no para mí yo traje buena música y eso era lo que me preocupaba traer buena música llevar traer buena lírica cambiar estilo la cosa y y, y Y lo logré, pero no, nunca Miedo así a, a diferente Porque yo lo siento que va por la misma línea Pero es una persona mucho más madura Y, y con otros intereses en la vida Eso es así, y bien por ti Oye tengo una de las últimas preguntas que te quiero hacer Hace tiempo, hace un año en Puerto Rico Estábamos tú y yo en una discoteca Y me comentaste de que tú querías hacer Un disco doble, uno de hip hop y uno de reggaetón ¿Todavía tú tienes eso en tu mente de hacerlo? Ya, lo que sí tengo en la mente Todavía es hacer un un disco de hipo eh, completo y quizás hipo así más a la de nosotros, más latino y por, por ahí tú sabes. Eh como nosotros vacilamos con el son caribeño siempre, pero sí, un disco de hip hop, es algo que, que siempre he querido hacer, porque igual que tú, pues somos hip hopers primero. Te la mata, papá, a mí no hay nadie que me saque, de esto de mi raíz. Es verdad que hay que buscársela con el reggaetón, pero si nos matan en la raya, nos van a matar en el hip hop. Tú lo sabes, tú lo sabes, ¿no? Yo, pues, pues esto es algo que, que siempre he querido hacer, flaco. y vamos a ver si yo espero que, que Dios me dé, Este, esa, y y, y la cultivar un, un disco de trigo completo. Papi, yo voy a ti y usted sabe, todo lo que usted haga, esto aquí va a sonar, ya tú sabes, como la pólvora. Oye, te digo, oye tú, eres una persona de que... Eres como Edidí, y me refiero a que ustedes no son personas de estar grabando en varios altos, qué pasa que tengo, tú sabes, no suena en ningún más disco que no sea uno tuyo propio. Esto, esto, eso no pasó, porque yo, yo grabé con Mackie, grabé sí. en, el, en el disco de, de Don Omar. Sí, pero son producciones como solistas, pero yo digo en varios o sea, si altos. Especialmente casualidad, ahora, ahora estoy saliendo en, en unos varios, y y también estoy para pa, hacer mi pay yo estaba en mi producción blanco viene en cuenta en lo mío. entonces pues yo decía no voy a regalar balas para, para otro y, y... Esa era mi manera de pensar ese momento que estaba yo en la producción de mi disco, que todavía no tenía el disco completo. Pues no quería hacer salvaras por ahí, porque a veces uno le da los palos a la otra gente. Ese es así, ese es así. O sea, tú sabes que es así, me entiendes. Entonces, pues, es, es, es, por eso es verdad. hablándote de corazón, por eso mismo era que no grababa. Ahora ya mi disco salió, pero ahora voy a hacer balas por ahí. Estoy grabando de nuevo en mi 20 con A y estoy haciendo por ahí varios remitir así para música como empezamos a hacerlo así para la calle y estamos tomando un mixtape también para la calle ya mismo te voy a invitar para que para que sepa eso ya tú sabes oye quiero cerrar con tu disquera lo que es Jigiri Record tiene firmado ahí Abrante tiene firmado a Chino Lino tengo Calderón qué está buscando si está buscando gente nueva con talento no tiene que ser hipa o tiene que ser reggaetón solamente qué es lo que está buscando Tego Calderón para Jigiri Record es lo mismo fíjate hasta ahora pues claro pues estoy basado con en, en lo que bregar con todo tipo de, de, de música no solo con con, con reggaetón o, o hip hop eh, me podría sí, reggaetar sí. rock lo que sea eh, después que que me guste. ese es así papá ya lo oí en los cocorocos ya tú sabes con el víctor y tremenda canción oye ¿no? la verdad que tú le metes a dos sí no eh, estamos dándole eh, hicimos esa, esa producción ahí eso lo hicimos hace tiempito sí y y la he escuchado una vez, pero todo el mundo me habla hablado bien de la, de la canción y, y pues de casualidad pues, pues lo grabamos salsa, yo diría que íbamos a hacer otro invento y pues a todo el mundo le ha gustado y estoy contento ya que pues sabes que hice la primera salsa y el chango blanco, mi disco que tuve ese breve ahí de hacer esa salsita y la gente, los salteros pues, me han todo bien duro y estoy contento me están poniendo acabado en la emisión de salsa y... y contento con esto, con estos todos los cocorobes, demostrando que hay de todo, ¿sabes? que estar te tú la vinierta Oye, pues de verdad, te digo no te quito más tiempo. Te quiero dar las gracias por estar aquí en Alto Cali, Berrio. Yo, si sabes que las puertas están abiertas, tenemos televisión, tenemos radio, no hemos quedado con el canto completo, así que, lo que usted quiera promocionar, usted sabe mi número, lo único que tiene que hacer es llamar, y, y nos fuimos, Blanco, pero quiero que me promocione esto, y aquí usted sabe que las puertas están abiertas para usted, tengo Calderón. Gracias, Blanco, yo no espero más ofrecer, de ti, ¿sabes? Ni escuela, y no Pero cariño y usted, tú sabes, pa por lo menos para los de mi época y para los de mi vida, pues, pues ustedes eran ídolos. Tú, tanto conmigo, con toda esa gente, nosotros los admirábamos. Y ahora verte en otra faceta, pues me llena de alegría. Oye, te hablamos para adelante, suerte y igual lo que usted necesita de mí, yo te sabe. Oye, tengo antes de irte, quiero que presente la canción El ritmo que está repartiendo en bacalao en todas las emisoras. Rivi, Alcangel, Dino Dino, Rivi, de larmade. Så det är det jag tänker på. que det var inte så bra. Det var inte så bra. Yo no los lagt yo los la Jag Tienen huella de colmillo porque están por lío. annan som kan göra y sean är Se creen Det y bara jag. Det är bara jag. Det är bara estoy Det är bara jag. Det är bara jag. Det är bara jag. Det är bara jag. Det är bara jag. Det är bara jag. Det är bara jag. Calderon el 11-2, tumba copote. Treta los azules, gandula la fuerte choque. A mi foque, estoy querido en todos los bloques. Camino solito, yo le pago el que me toque. Chico, lo peor de todo esto es que si vuelvo a nacer, lo vuelvo a hacer. Oye, tú conoces al Giga, man. Paga lo que debes y estamos bien. Je, tú tienes lo tuyo, yo también, tú sabes. en la conmelada de mi tibos.